デモクラシーナウデモクラシーナウデモクラシーナウデモクラシー o ウデーラー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 La Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio Estadounidense de Médicos condenaron la decisión del presidente Trump y sostuvieron que pone en grave peligro la salud de nuestro país. El ex vicepresidente Joe Biden ha prometido revertir la decisión tomada por Trump en su primer día en el cargo si resulta vencedor en las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre. ブラジルの内容の左側の部分は、薬を取っていたのですが、薬を取っていたのです。 Recientemente, Bolsonaro presentó síntomas de fiebre alta y tos. Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia a nivel mundial, después de Estados Unidos, con más de 65 mil muertes registradas y 1,6 millones de casos confirmados. Bolsonaro manifestó el martes que está tomando hidroxicloroquina, a pesar de que el fármaco ha demostrado ser ineficaz contra la COVID-19.、Hey, ¿Estoy tomando aquí? Estoy tomando mi tercera dosis de hidroxicloroquina. Me siento muy bien. Me sentí un poco enfermo el domingo, me sentí mal el lunes, hoy martes me siento mejor que el sábado. Así que con toda seguridad la hidroxicloroquina está funcionando. El jornalista de Brasil, el jornalista de Brasil, Glenn Greenwald, periodista estadounidense radicado en Brasil, señaló que el anuncio hecho por Bolsonaro tuvo lugar al tiempo que en el país han pasado 53 días sin contar con un ministro de salud. Los dos últimos fueron despedidos o renunciaron con 30 días de diferencia entre sí por respaldar la ciencia. La abuela de Michelle Bolsonaro, la primera dama de Brasil, también padece COVID-19. Recientemente fue transferida a una unidad de cuidados intensivos y, según se ha informado, permanece intubada. En Estados, Unidos, 60, fueron... en Estados Unidos se reportaron más de 60.000 nuevos casos de coronavirus el martes, un nuevo récord que echa por tierra el anteriormente registrado. Actualmente, casi 3 millones de personas han dado positivo por el virus. La cifra de muertos en Estados Unidos asciende a más de 131.000. El martes, el presidente Trump y la secretaria de Educación Betsy DeVos instaron a las escuelas primarias y secundarias a reanudar las clases presenciales el próximo semestre. El presidente Donald Trump manifestó:、so、Vamos a presionar fuertemente a los gobernadores y a todos los demás para que se abran las escuelas, para lograr que se abran. Es muy importante. Es muy importante para nuestro país. Es muy importante para el bienestar del estudiante y de los padres. スポーツの e r の教員が、「ラブラ r ラブラブラブラブラブラブラ e ラ a comprehensive safety plan. s ブラブラブラ l ラブラブラブラブラブラブラブ o ブ e ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ s ブラブラブラブラブラブラブラブラ a ラブラ i ラブラ a ラブラブラブラブラブラブラ En Estados Unidos, centros de salud en los estados de Florida, Texas, Arizona y California se enfrentan a un aumento en la cantidad de pacientes con coronavirus. Los hospitales se están quedando sin camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y se enfrentan a una escasez de equipos de protección para el personal médico. El martes, Texas reportó más de 10.000 casos en 24 horas por primera vez. Mientras tanto, el Partido Republicano en Texas planea continuar con la celebración de una convención estatal presencial en la ciudad de Houston la próxima semana, pese a la oposición del alcalde de la ciudad, Sylvester Turner, quien habló el martes en la cadena de televisión CNN. Reunir a 6.000 personas bajo un mismo techo durante un evento que durará entre dos y tres días no es bueno desde ningún punto de vista. No en medio de una pandemia. Lawmakers... Varios legisladores republicanos destacados han anunciado que no asistirán a la Convención Nacional del Partido en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, el próximo mes. La lista incluye a los senadores Chuck Gresley, Lamar Alexander, Mitt Romney, Lisa Murkowski y Susan Collins. Gresley, de 86 años, dijo: No voy a ir debido a la situación del virus. En Serbia, manifestantes se interrumpieron el martes en el edificio del Parlamento en la capital, Belgrado. Para protestar contra el plan del gobierno de volver a imponer medidas de confinamiento al tiempo que aumentan los casos de COVID-19. En Noticias Médicas, un informe publicado en la revista especializada t h e Lancet plantea nuevas dudas sobre si hay zonas en las que se puede desarrollar inmunidad colectiva contra la COVID-19. Un vasto estudio realizado en España halló que solo el 5% de la población. Había desarrollado anticuerpos contra el virus, incluso cuando más de un cuarto de millón de personas fueron diagnosticadas con la enfermedad y se registraron más de 28 mil fallecimientos. Presidente President el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá hoy con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca para marcar el comienzo del tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el cual entró en vigencia la semana pasada. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha dicho que no asistirá a la reunión con Trump y López Obrador, citando conflictos de agenda y preocupaciones sanitarias. A su llegada a Washington ayer, según se ha informado, López Obrador llevaba tapabocas, una medida de protección que ha solido ignorar en México, ya que el mandatario, al igual que Trump, inicialmente le restó importancia a la pandemia del coronavirus. En el Capitolio estadounidense, las congresistas Rashida Tlaib y Ayana n Presley han introducido una nueva legislación para transformar el sistema federal de justicia penal de Estados Unidos, en lo que activistas denominan una versión moderna de la Ley de Derechos Civiles. La Ley BRID, e a respirar en español, fue redactada en colaboración con el Movimiento por las Vidas Negras. De ser aprobada, la normativa reduciría los gastos del Pentágono, retiraría la inversión de recursos federales en prisiones y departamentos de policía, pondría fin a las penas mínimas obligatorias de prisión y a las cadenas perpetuas y aboliría la Administración para el Control de Drogas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, entre otros cambios. Estas son las palabras de la cofundadora del movimiento Las Vidas Negras Importan. 私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプ s ジェクト a r 私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは今、私たちのプロジェクトは アリゾナ、ディ <reality. S 2> es que、no、a ニックス・ユニオン・ハイ u クール・ディスニックス・ユニオン・ソウル・ウィン・アリゾナ、ディスニックス・ a ニオン・ソウル・ウィン・アリゾナ・ディスニックス・ユニオン・アリゾナ・ディニックス・ユニオン・ asignará oficiales de policías a las escuelas、luego de semanas de protestas y peticiones encabezadas por estudiantes。 Esto se produce tras una decisión similar tomada el lunes por autoridades en la ciudad de Columbus, capital del estado de Ohio, de poner fin al uso del personal policial, conocidos como oficiales de recursos escolares. York, en la ciudad de Nueva York, los defensores de los derechos de los inquilinos se congregaron el martes fuera de los tribunales de vivienda en los distritos de Bronx y Brooklyn para reclamar una moratoria más amplia para los. Desalojos durante la pandemia de coronavirus. Un estudio reciente estimó que hasta 28 millones de inquilinos en todo Estados Unidos corren el riesgo de ser desalojados mientras el país e n f r e n t a su peor crisis económica desde la Gran Depresión. At Manifestantes del movimiento Las Vidas Negras Importan continúan siendo atacados en las protestas. El martes por la noche, el conductor de una camioneta aceleró en medio de una marcha pacífica de protesta en la plaza Times Square, en la ciudad de Nueva York, y por poco impactó a varias personas. En la ciudad de Bloomington, en el estado de Indiana, dos personas resultaron heridas el lunes cuando un conductor embistió una marcha pacífica organizada para exigir justicia a favor de un activista afroestadounidense que sobrevivió a un intento de linchamiento. En Long Island, también en el estado de Nueva York, la policía arrestó a un hombre el lunes después de que presuntamente arremetiera con su camioneta contra un grupo de manifestantes de Las Vidas Negras Importan, hiriendo a dos personas. Investigadores de la Universidad de Chicago han documentado más de 50 ataques de este tipo desde que estallaron las protestas en mayo y han advertido que los extremistas de derecha están convirtiendo sus vehículos en armas. Las elecciones primarias del estado de Nueva Jersey concluyeron el martes. El actual senador demócrata Cory Booker derrotó fácilmente a su contrincante progresista, el activista por los derechos civiles Lawrence Hamm. En el Quinto Distrito Congresional de Nueva Jersey, la candidata progresista Arati Kreivik, quien fue apoyada por el senador Bernie Sanders, no logró desbancar al actual congresista Josh Gottheimer. Este último está respaldado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y fue calificado como el segundo demócrata más conservador de la Cámara por el sitio web gobtrack.us. Por otro lado, el congresista demócrata Alvio Cires, que ha ocupado su cargo durante 12 periodos, derrotó al candidato progresista Héctor Oceguera, partidario del New Deal ecológico, del movimiento Las Vidas Negras Importan y de Medicar para Todos. Una propuesta para expandir a todos los estadounidenses el programa de salud pública para personas mayores de 65 años o con discapacidades. News, en Noticias sobre el Clima, un nuevo estudio realizado por científicos europeos muestra que los incendios forestales del Ártico en junio arrojaron más gases de efecto invernadero a la atmósfera que en cualquier otro mes en 18 años de datos recopilados. Las temperaturas en partes de Siberia por encima del círculo polar ártico recientemente superaron los 37 grados Celsius por primera vez desde que se tienen registros. Esto se produce al tiempo que los nuevos datos del periodo de 12 meses, que terminó en junio, muestran que las temperaturas de la superficie global han coincidido con las temperaturas del año más caluroso del que se tenga registro hasta el momento. イギリスの人たちは、イギリスの人たちの人たちの人たの人 h ちの人たちの人たちの人た a の人 o n の人たちの El informe concluyó que los sirios experimentaron un sufrimiento indescriptible durante la campaña para retomar la última región de Siria en manos de los rebeldes, que duró desde finales de 2019 hasta el alto del fuego en marzo. Esto es lo que dijo Paulo Piñeiro, presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria. Probablemente todos los bandos cometieron crímenes de guerra. Los niños fueron bombardeados en las escuelas. Los padres fueron bombardeados en los mercados, los pacientes fueron bombardeados en los hospitales, familias enteras fueron bombardeadas incluso mientras subían de estos ataques. インターネットの国の国の国ロ国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 En México se ha producido un avance importante en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron secuestrados y desaparecidos hace casi seis años en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero. Se ha determinado que un fragmento de hueso encontrado en el pueblo cercano de Cocula pertenecía a uno de los estudiantes, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, un joven de 21 años de edad. El gobierno mexicano ha afirmado por mucho tiempo que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados y desaparecidos en un vertedero de basura en Cocula o en un río cercano. Pero los fragmentos de huesos se encontraron en un lugar diferente, lo que arroja nuevas dudas sobre el relato oficial del gobierno de la desaparición de los estudiantes. En Nairobi, la capital de Kenia, la policía disparó gases lacrimógenos el martes para dispersar a la multitud de manifestantes que exigían el fin de la brutalidad policial, en medio de un creciente número de muertes a manos de la policía durante las medidas de confinamiento impuestas por el coronavirus. Amnistía Internacional informa que la policía keniana ha matado al menos a 100 personas en lo que va del año. Esto es lo que dijo la activista Wanguri Simons. Estamos cansados de la brutalidad policial. Estamos cansados de un sistema de justicia débil. Estamos cansados de que no se acate el Estado de Derecho. Y solo queremos que se haga justicia para las muchas almas que se han perdido por las ejecuciones extrajudiciales y todo lo que está sucediendo. Aquí en los Estados Unidos, los líderes civiles que han organizado un boicot de Facebook. En Estados Unidos, los líderes de los derechos civiles que organizaron un boicot publicitario contra Facebook criticaron a la compañía el martes luego de que una conferencia telefónica con su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y otros altos ejecutivos no c u m p l i e r a con sus demandas. Los líderes de las organizaciones Color of Change, Free Press, Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y Liga a n t i d i f a m a c i ó n dicen que el gigante de las redes sociales sigue permitiendo que los discursos de odio y la desinformación proliferen en su plataforma. Casi mil compañías se han unido al boicot publicitario contra Facebook. WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の b a の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の w n ivas, la a の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA の WNBA Dí el nombre de ella en español, un movimiento cuyo objetivo es visibilizar a las mujeres negras que han sido víctimas de la violencia policial. Algunas de las jugadoras llevarán un uniforme especial en honor a Verona Taylor. Una mujer afroestadounidense de 26 años y aspirante a enfermera que fue asesinada a tiros por la policía dentro de su propio apartamento en marzo. La senadora republicana de Georgia, Kelly l e f f l e r una mujer blanca y partidaria del presidente Donald Trump, que es copropietaria de la franquicia de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino Atlanta Dream, criticó la iniciativa. Dijo que cualquier manifestación que se alinee con el movimiento Las Vidas Negras Importan envía un mensaje de exclusión. f o r m a t e bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Es. s e g u i n o s por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.